Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas. De cualquier charrada que s e o s o c u r r a Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Otra noche de estas tan tremendas de luna, de esas que nos dejan así como.、Ah, temblando. Y aquí estamos dispuestos a pasar dos horitas con vosotros y, bueno, a ver qué ocurre. En el Callejón del Hambre comemos de todo. o n a m n a m n a m Porque esta noche vamos a emprender varios viajes.、Eh, uno a través de la música a capela,、eh, por lugares muy, muy recónditos y muy curiosos. Y otro,、eh, bueno, otro es un poco inclasificable. Onda Pacelli h 107.6, el Callejón del Hambre. Porque el otro viaje lo vamos a hacer de la manita, bueno, o de la manaza, no se sabe, de un personaje nuevo en el programa que es el infiltrado, el infil, así entre nosotros,、eh, que se cuela, se cuela en los conciertos, se cuela en las exposiciones, se puede colar en tu casa, entre las piernas de tu chica, cuidado, cuidado con el infil. Pero hasta que lleguen esos, esos viajes que vamos a hacer,、eh, vamos a seguir disfrutando con un disco,、eh, con un DVD más CD que nos tiene completamente locos. Por supuesto, estamos hablando de The d o u t Boys. Y os voy a contar un pequeño secreto: algo que me gusta hacer con los discos. Una cosa que me gusta ahora que ya no hay cara A y cara B en los CDs,、eh, es, mientras siga habiendo CDs, claro, es poner. Los cedes a la mitad. ¿Por qué? Porque tú empiezas a escuchar desde la primera canción y cuando vas por la 10 o 12 ya estás haciendo algo, pero no estás escuchando el disco. Así que yo he cogido la costumbre de agarrar y partir por la mitad y después de unas cuantas escuchas empezar a partir de la canción que suele ser la. 8 entre la 8 y la 11. En este caso es la 11 de este disco magnífico grabado en directo de los Dow Boys. Ahora os contaré algunas cositas que tenemos entre manos que se llama esta canción, Sidetrack Again. Que sí, que seguimos muertos de la envidia de no haber estado ahí en directo viendo a los Dow Boys. Que me imagino que algún día conseguiremos realmente estar ahí y ver a los Dow Boys en directo en este país, en España. Pero mientras tanto, tenemos algunas cositas que contaros, algunas noticias especiales que contaros. Por ejemplo, por ejemplo、eh, nos hemos puesto en contacto con Nancy X. Heyman,、eh, ya sabéis, la esposa de Richard X. Heyman, uno de los componentes de The Dow Boys,、eh, para comentarle pues, algunas cosas ¿no? sobre este disco, el DVD. Especial, estamos、eh, negociando una entrevista, a ver cómo podemos hacerlo a través de archivos, etcétera, etcétera. Pero a todo esto le hemos comentado que、eh, hace poco nos pareció escuchar、eh, pues、la música de los Dowboys en un anuncio de la MTV, de la MTV Madrid Beach, en España. Esto ya ha pasado. Esto fue un concierto que hubo hace, pues, hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, más o menos hace un mes,、eh, y de repente, andando por casa, me di cuenta que la música que sonaba. Era una canción de los Dow Boys, Turn Your Love On Me. Juzgad vosotros mismos、eh, si es o no es la canción. Aquí está el anuncio. NTV presenta NTV Madrid Beach. Los días 1, 2 y 3 de septiembre en Madrid Río. Con las actuaciones de Deloria, Fat Up, Triángulo de a m o r g i z a r r o El Pescado, The Zombie Kids, Nothing y muchos más. No te pierdas el gran evento de NTV en Madrid. Toda la info en ntv.es. Bueno, pues nada, no quiere salir la canción, se ha quedado atascada. La canción de Turn Your Love On Me, pero después de escuchar este anuncio,、eh, si consigo poner la canción, que me imagino que sí. Que no quiere, de ninguna de las maneras. Bueno, pues、eh, la canción Turn Your Love On Me es la canción que, en la que se basa. Nada, nada, se ha quedado totalmente atascado. Bueno, pues esa canción、eh, lo he comentado con Nancy X. Gemma, le he mandado un correo y me ha dicho que sí. Que、eh, los d o Boys han vendido los derechos a la MTV、eh, y a los estudios de Hollywood para que se utilicen sus canciones en algunas películas. Lo cual es,、mm, bueno, pues、eh, como mínimo sorprendente. Ahora salió. Nada, que no quiere, que no hay forma, que se ha quedado totalmente atascado el disco de los d o Boys y vamos a intentarlo otra vez. Estamos haciendo la introducción del disco, again, y ahora parece que si quiere, lo ponemos en la pista número 8, que es The You Love、On、Me, todo relatado. Y Nada, imposible, imposible del todo. Bueno, pues estas son las cosas que pasan cuando haces un programa en directo: que de repente los reproductores se vuelven tontos y deciden que no hay nada que hacer. Así que hay que perder el tiempo en sacar el disco de uno, meterlo en el otro, qué bonito me está quedando, y ahora sí lo ponemos en el 8 y nos quedamos a gusto p o n i é n d o Ten e You Love On Me. Ahí está, aquí empieza. <risa> Vale, que sí, que sí, que me he traicionado a mí mismo y me he ido a la primera parte del CD, pero bueno, es que el tema lo merecía. Este tema de que hayan utilizado una canción de los d a b b o y s en la MTV en España, no sé, sea, a lo mejor algo tenemos que ver en ello, ¿no?、Eh, bueno, pues、eh, a mí me apetecía oír esa canción después del anuncio. Pues sí, sí es el tema de los d a b b o y s y eso nos da algunas ideas de que por fin podamos traerlos aquí a España y disfrutar de un concierto que tiene que ser. Tremendo con canciones como esta. Why can't see me? ¿Por qué no me mira esta chica? ¿Por qué no me mira? Esta pedazo de canción de Richard X. Heyman. ¿Did s u t h o v e s y r e e s told you. Be true. es que Mike Escabón a la, las,、eh, a la armónica, esa pedazo de armónica y a la... Como cantante, Gar Francis eh, eh, como lead guitar y también como cantante, Mike Caruso tocando el, el bajo y también como cantante, y Richard X. h e n m a n tocando la batería y también como cantante, son herederos de esa tradición de los 60 en los que todos cantaban, todos hacían voces, y al mismo tiempo que hacían voces,、eh, bueno, pues, eh, creaban ese, esa fuerza y ese ritmo, y eso no lo han perdido.、Eh, ese aire sesentero, setentero, Eh, los 80 parece que se los saltaron, ¿no?、Eh, y entre los 60, los 70 y ahora actualmente han hecho una mezcla, un muro de sonido que suena que da gusto.、Eh, nos vamos de, de los Dowboys, pero no nos vamos muy lejos de ellos. ¿Por qué? Porque yo espero que en el próximo programa tengamos esa entrevista. Eh, tengamos ese saludo de los Dowboys y también os traduciremos algunas partes de ese DVD que, aún que sepáis, aún no se ha editado. No está a la venta en ningún sitio del mundo. Hasta dentro de dos días, hasta dentro de tres, el lunes estará a la venta. Eh, saldrá eh, al mismo tiempo en muchos países,、eh, entre ellos no va a ser España, ya lo sabéis. Pero aquí tenéis disponible una posibilidad de comprarlo. Ya os contaré de qué forma lo podéis conseguir. Uh, por ahora nos conformamos con este tema, esta chulería, este I'm not your man. Yo no soy tu hombre. You want me to be some kind of sneak, sneaking up your cheek. I'm not your daddy.